Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres Iztacíhuac en el sendero de la luna La voladora radio en franca y abierta rebeldía <música> Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento Iztacíhuac en el sendero de la luna donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Hola, buen día. Mi nombre es Diana Domingo Cuscano. estoy muy feliz de que estén hoy aquí con nosotros. Me siento muy orgullosa de que puedan ver el trabajo de mis compañeros. Yo llevo poco tiempo en este dollo, pero siento que es mi familia. Y de parte de la familia Kizuna, el dollo Quiero agradecerles por estar hoy aquí, porque ellos son personas que han llegado muy lejos. Ellos empezaron desde pequeños y hoy su a Japón representa esfuerzo, disciplina, perseverancia, persistencia. Ellos hoy tienen una medalla y ustedes quizás no vieron lo que hay detrás de esa medalla. Detrás de esa medalla hay un golpe, una tristeza, un enojo, que llegué tarde y ya me castigaron, que tengo que esforzarme más. Hay un esforzamiento niro Aquí, queridos radioescuchas, como todos los martes, estamos en otro momento de Iztaccigual, en el Sendero de la Luna, y como escuchamos esta presentación, este discurso, esta oratoria de Diana Gómez Toscano, alumna de la Escuela Kitsuna doyo Maestro, buenas tardes. buenas tardes, nuestro y el maestro Gerardo, Gerardo buen, día. Es buen día, titular director de esta escuela Y qué bueno, motivados por este asunto que ya habíamos nosotros transmitido, que se van a Japón, ¿verdad? Sí, así es Una participación de eh, un grupo de cinco chicos seleccionados de esta escuela para el mundial de karate do JK JK JK 2024 y qué mejor que haber iniciado con las palabras de Diana Gómez, alumna reciente, no tan reciente, genéticamente aquí su papá mm -hmm. el señor Octavio Gómez Rodríguez, que ya fue alumno de esta escuela de karate en Ameca-Meca y vamos por la segunda generación, maestro de estos alumnos con los Creo que usted que sí. emprende. Creo que sí. Creo sí. que Eh, ya ahí ahí tengo como tres, tres alumnos, exalumnos, cuando ellos eran pequeños en el DIF de Ameca Ameca Y empecé yo a dar clases de karate Y ahora ya que estamos en una escuela ya más, más estabilizada, más formada Y sobre todo pertenecemos a la Japan Karate Association eh, Ahora ya traen a sus hijos eh, Pues es un, es un honor, un orgullo tenerlos conmigo ahora ellos Claro que sí, al margen de una actividad, una pasión, un deporte, pues mire, los resultados ya es un legado generacional. de eh, La hija del señor Octavio Gómez, Diana, eh, bueno, me gustaría también escuchar al señor Octavio. ¿Cómo fue tu, tu experiencia cuando estuviste en esta escuela? Buenas tardes, eh, mi nombre es Octavio Gómez, soy originario de aquí de Mecameca. Eh, en, aproximadamente en los años 90 fue cuando yo inicié en, en la escuela de karate, eh, cuando se encontraba en el DIF, en el DIF de Ameca este Bueno, mi familia es de, de, de bajos recursos, entonces yo no tenía para pagar una escuela de este una mensualidad. Encontré que en, en el DIF nos estaban dando el apoyo y pagábamos una mínima cantidad y ahí fue donde <coughs> perdón, conocí a este al sensei Gerardo, eh, me empezó a interesar el karate, es una disciplina, disciplina en todos los sentidos porque te va formando mentalmente, espiritualmente, te da, te hace un carácter este que no lo encuentras en ningún lado. Estuve estudiando karate aproximadamente eh 5 o 6 años. posteriormente pues por la escuela, las necesidades cuando entré a la preparatoria las tareas, este, trabajos eh, me fui alejando un poco de, de, del karate eh, actualmente soy este capitán retirado del ejército y he viajado por la república eh, anteriormente a Diana la había inscrito en una escuela de taekwondo donde también este, se ha destacado bastante bien y ahorita que regresamos aquí a Mecameca este, busqué al sensei Y aceptó. De hecho, yo le platicaba a mis hijos. Tengo tres hijos, Diana, Isabela y Héctor. Yo les platicaba mi experiencia en el karate. Todo lo que aprendí eh, cuando yo iba a sus, a sus clases de taekwondo, le hacía las observaciones de eh, las técnicas que es muy diferente. Entonces, yo le decía a mis hijos, este a mí me gustaría que ustedes practiquen karate para que vean la diferencia. Totalmente es, este se es, es muy respetable taekwondo de karate, el himala, todas las todas las artes marciales. Pero a mí en lo particular, a mí me gusta el karate. Entonces eh, llevé a mis hijos para que ellos este, vieran, entraron a una clase muestra. Mi hijo el más pequeño Héctor, eh, la primer clase luego luego me dijo, "Papá, a mí ya no me cambies, yo me quedo aquí, a mí me gusta, me quedo." Posteriormente pues Bernardo Diana ya este su primera clase me dice, "Sí es muy muy diferente, papá." Diana, esta bienvenida, este agradecimiento a la gente que ha estado apoyando a la escuela eh, que dirige aquí nuestro sensei Gerardo Buendía. Esta, esta vez de esta demostración en donde se unen y se presentan pues para apoyar con los donativos estos jóvenes que queremos que lleguen a Japón, eh, aún siendo tú pues una estudiante de karate de recién ingreso. ¿Cómo has vivido esta pasión que tú nos transmites en este discurso de agradecimiento a los apoyos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Gómez. Eh, bueno, yo me gustaría mencionar, soy campeona en un concurso de oratoria que se dio en Toluca, Los Jóvenes Son las Voces del Futuro, donde pues yo hablaba sobre esto de los sueños. Es importante perseguir nuestros sueños, Me emociona mucho ver a mis compañeros, los que se van a ir a Tokio. De verdad me gustaría mucho que los que nos están escuchando se es acerquen a nuestro dojo y vean nuestras clases. Es increíble verlos practicar, te contagian todo ese entusiasmo. Y como yo lo mencionaba, no muchas veces se ve atrás el trabajo que ellos han hecho durante tantos años. Porque me platicaban que llevan ya unos 5 o 10 años y digo, wow, o sea, Esto es el fruto de lo que han trabajado durante tantos años y digo, si con mi voz puedo ayudar y atraer gente, pues los voy a apoyar, porque quizás lo mío no es el carácter, o sea, no tengo esa ese mismo talento que ellos, pero si con mi voz los puedo apoyar, lo voy a hacer y a mí se me da muy bien transmitir lo que siento. Entonces, lo que yo siento es lo que trato de transmitir. Bueno, con tu voz, el talento que tú reconoces en ti, pero también el entusiasmo, el compañerismo... Y que comentábamos con también la, la señora Liliana Flores Ramos, mamá de Uriel. de Uriel, que se va también a Tokio. Está ya, bueno, confirmada su participación. Yeah. Yeah. Eh, comentábamos ayer en esta clase, más allá de hacer un deporte, son ya una familia. Estamos aquí ya viendo dos generaciones tangibles. Pues también desde pequeñitos, como dices, a un niño la constancia, estar ahí presente. ¿Cómo lo sostienes emocionalmente con la disciplina que debe ser fuerte, verdad, para el karate sí, maestro? Efectivamente, eh, lo que intentamos hacer que los niños hagan sean disciplinados. Eh, como lo hemos dicho varias veces, no necesitamos gente inteligente, necesitamos gente disciplinada. Todos somos inteligentes unos más que otros, pero disciplinados. Ahí está la interrogante. Sin embargo, aquí en esta escuela de karate, que es el karate do, la técnica Shotokan, eh, parte de esta escuela, que no, hacemos un énfasis muy importante a la disciplina, mucho, mucho la disciplina, el respeto a, a la escuela. Claro, ¿y cómo lo conjuga eh, en casa Liliana Flores con Uriel López? La escuela, la convivencia con la familia, la disciplina en el dojo. Bueno, pues, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Flores Ramos. Efectivamente, como lo platicábamos el día de ayer, es este, la constancia que se tenga, el apoyo que tenemos que hacer eh, como familia, que finalmente, este, bueno, mi hijo Uriel empezó el karate a partir de los cuatro años de edad. De ahí, bueno, era el seguir, este el, vamos, persistir, que no faltara, que continuara con las clases. De ahí lo que lo alentó año con año, pues fueron los torneos a los que asistió desde pequeñito, ¿no? El hecho de que empezara a ganar su primer medalla, su segunda medalla, eso era un orgullo, este pues, para nosotros como padres, eh, verlo crecer año con año. Pero era más satisfacción para él porque era su esfuerzo, ¿no? El dar siempre, como hemos dicho, es dar un tiempo para cada cosa. Porque si nosotros queremos mezclar todo en un momento, pues claro que no lo vamos a lograr, ¿no? Es simplemente primero fijar nuestras metas y después decir hasta dónde quiero llegar y después de ahí decir, a ver, hoy me voy a la escuela, hago lo de la escuela. Hoy me voy a mi entrenamiento, me enfoco a en mi entrenamiento y dejo pendiente de lo de la escuela, ¿no? Y también aquí lo importante, pues como lo mencionábamos el día de ayer, es el sensei que nos ha ayudado mucho. Eh, que no es este es la disciplina, es, este vamos, que sean constantes, que no se dejen vencer, que no digan, ah, es que yo me dio flojera, ya no voy. Ah, ¿qué, ¿qué crees? ¿Que ya te caíste o ya te pegaste? ¿Qué crees? Que como ya me pasó, ya no voy, ¿no? O sea, es me caigo, me levanto y continúo, ¿no? Es la persistencia. Esa persistencia que, que él empezó a los cuatro años, ahora se ve reflejado los frutos porque el llegar a un mundial, no o sea, se puede decir fácil, ¿no? pero es un camino que se recorre con mucho esfuerzo, con muchos años de, de práctica, de esfuerzo. Ahora, este se lo digo a mi hijo, yo estoy muy orgullosa de él, porque es un logro muy grande que tiene a sus 15 años de edad. Y yo sé que si continúa así, va a llegar a cumplir los sueños que él se fije. ¿no? Entonces, gracias. No, pues estamos aquí todo el programa, vamos a estar con eh, los papás Liliana Flores, Octavio Gómez, el sensei Gerardo día con Diana, con Uriel, con Emilio, Emiliano, Emiliano, pues orgullosos si y Taxigual, sí, pues lo que puede apoyar, ¿verdad?, en su también sentirse orgullosa de estos esfuerzos, de estos jóvenes, de sus familias y de la gran familia que es Kizuna Dojo. ¿Verdad? Sí. sí. Entonces... Eh, perdón, perdón, este, es que ayer, realmente si sí es una familia, ayer estuvimos reunidos y se siente un ambiente realmente familiar. Fraterno. Una, un apoyo entre las mamás y, y las mamás, precisamente la mamá de Diana le dijo a los muchachos, todos estamos con ustedes. Claro, todos. un gran orgullo, claro que sí. Entonces, eh, pues todos nos sentimos muy orgullosos. Yo les digo... Si, si ustedes, mamás, papás, se sienten orgullosos de sus hijos, imagínense yo, porque todos son súper, súper este disciplinados y son muy entregados al entrenamiento y por consecuencia, pues siempre que vamos a un torneo, todos los alumnos se traen sus medallas de primer lugar, segundo lugar, pero todos, ¿eh? todos. Pues de esta gran satisfacción colectiva, comunitaria que han logrado padres, alumnos, la escuela, el sensei Gerardo, vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento, no se vayan estamos aquí en Iztaccigual con nuestros invitados de honor de la escuela Kitsuna Dojo Amecameca Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hey, hey, tú. tú. Sí. sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución, Revolución Sonora. Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597 978 52 52. O al correo comunicación arroba, la voladora punto org revolución sonora un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas la voladora radio abriendo los oídos sembrando la palabra colectiva regresamos al sendero de la luna nueva cuenta con los eh, pues integrantes de esta familia Kitsuna Doyo. Comentábamos el, el audio, insisto, de Diana Gómez. También la presencia femenina de todas las niñas. He visto niñas muy pequeñas. Diana, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. 17, pero hay niñas. Sí, sí, sí. También sí. Y comentábamos aquí entre el pensamiento de, de la escuela, del yo-yo-kun, eh, dice cada quien buscar la perfección del carácter, ser leal y sincero, esforzarse siempre, respetar a los demás, refrenarse de conducta violenta. Esto es importante porque eh, se ha proliferado mucho que las mujeres, también los varones, pero que las mujeres tenemos que aprender algún arte marcial, el boxeo, algún alguna actividad que nos defienda de la violencia de género, que la violencia de género es, sabemos hay mujeres que agreden a mujeres, me ha pasado, hombres que nos agreden, hombres que agreden a los hombres, mujeres que agreden a los hombres, pero eh, yo quisiera que nos comente Diana y posteriormente el sensei Gerardo, este último punto, refrendarse a la conducta violenta, porque quienes estamos fuera de la escuela, de la actividad, que la apreciamos, eh, y en general se sigue pensando que la práctica de estas disciplinas es para defendernos. ¿Es así? Diana. En mi punto de vista, bueno, yo me he dado cuenta con mis compañeras mujeres, cuando les digo que practico karate, pues está la clásica burla de que te pegan, de que es muy violento, pero en realidad no le entienden que es una forma de que yo me siento segura. Hoy actualmente, pues tristemente la sociedad está muy violenta, hay mucho feminicidio, mucha violencia contra las niñas, contra las mujeres, entonces para mí es muy importante practicar el karate porque me siento segura. Sé que en cualquier momento que algo me pueda llegar a pasar, tengo las armas para defenderme, Sí es muy importante refrenarse de conducta violenta. Nuestro sensei siempre nos ha dicho que nosotros no tenemos que dar el primer golpe ni la primera provocación, y eso es algo muy importante. Siento que las personas piensan que practicar un arte marcial significa que vas a golpear a alguien más, y en realidad no. Las artes marciales también significa que vas a defender a alguien más que está sufriendo de acoso, de bullying, porque tienes esa mentalidad, tienes esa madurez, de saber decidir cuándo dar el golpe y cuándo detenerte, cuándo usar las palabras. Entonces, yo como lo decía anteriormente, invito a los que nos están escuchando que intenten practicar, que conozcan las artes marciales para que no se basen a ese estereotipo de que es violencia y golpear. no en Nosotros en Karate nos enseñan tres cosas muy importantes, que es cuidar nuestra salud mental, cuidar, física y espiritual, porque muchas veces nosotros no creemos que tenemos un espíritu y a nosotros en karate nos han enseñado que El espíritu va creciendo, se va alimentando de las buenas acciones que nosotros hacemos. Y como bien nos los ha dicho nuestro sensei, muchas veces vemos una arañita y la pisamos. Entonces nosotros ahí estamos siendo violentos inconscientemente porque no nos está haciendo nada. Entonces si nosotros dejamos vivir al animal, nosotros estamos nutriendo nuestro ser, nuestro espíritu. Pues literal, como dices, vivir al animal que llevamos dentro todos, ¿verdad? Exacto. Pero sí, hemos sido, lo digo, yo también he sido víctima de la agresión, aquí incluso en cabina, de compañeros, ¿no? Uriel, ¿tú cómo lo, lo aprecias, cómo lo vives, toda esta enseñanza de la escuela que es un adollo? Hola, buenas tardes, pues mi, mi nombre es Uriel Ramírez Flores, Y, pues, en este, como bien lo mencionó mi compañera Diana, eh, pues, a nosotros nos han enseñado mucho eso de, de aprender a, a usar este... Bueno, de, de controlarlos. En la parte donde dice refinarse de conducta violenta, es de que nosotros, aparte de no pertenecer a ese grupo de, de personas que estén agrediendo, porque eh, muchas veces yo conozco a, a, a chavos que igual llegan a practicar algún arte marcial y son los que son parte de... De, de esta agresión Pero eh, la diferencia de nosotros Es de que nosotros no utilizamos Lo que sabemos por un mal Sino para un bien Y como también lo mencionó mi compañera eh, El sensei nos ha platicado De que es mejor usar las palabras Que los golpes Y si sí, no, eh, nos ha dicho o, o tenemos un dicho Para decirlo así este En el cual nos dice Si te quieren pegar pues te vas Si te corre, te corre más fuerte Pero si te alcanzan Que se cuiden Entonces algo que nosotros tenemos muy presente porque Porque evitamos todo eso Cuando a lo mejor a nosotros nos dicen No, oh, eh, groserías a nosotros eh, Nosotros lo que hacemos es Como vulgarmente dicen, darle el avión ¿no? Entonces de que Pues no le hago caso y yo sigo con lo mío Entonces pues es una, una enseñanza Muy grande que nos ha dado el sensei Y también la de este No dar el primer golpe Siempre tratar de hablarlo con palabras, ni que si llega a haber alguna discusión con alguna persona, pues tratar de llegar a un acuerdo por medio de, del diálogo, pues buscar que, cuál es el problema. Y ya después, cuando vemos si la persona ya no es tan amigable, pues no le vamos a pegar, pero pues sí nos vamos a defender. Sí que un poco lo que comenta Diana en su discurso también, estos uh -huh. tres puntos que dice, ¿no? Pero si el otro des, insiste, pues te tienes que defender. Ya van dos, van tres, ¿verdad? Y, y ayer comentabas, maestro, la importancia de enfatizar este punto porque decías, pues ellos saben pelear. Tú aprendes el karate y sabes dónde darle para matarlo incluso. Exacto. Al agresor, ¿verdad? Exacto. Aquí se les explica que todos tenemos puntos tenemos puntos eh, vitales en toda parte del cuerpo. Y yo les explico a los muchachos, a los alumnos, eh, si tú le pegas en una parte muy vulnerable, eh, vas, a deshacer, vas a provocar un, un daño interno. Si esa persona no se va al hospital, pues puede hasta morirse. Pero la pregunta es, ¿realmente quieres lastimarla? No, ¿verdad? Entonces, por eso la intención de dialogar y retirarse. Ya si es ine inevitable, es inminente la, la agresión, hay defensas, hay, inclusive practicamos defensa de defensa personal, donde podemos someter a la persona y detenerla nada más, ¿no? o sea, tranquila. El chiste es no agresión, no agres refrenarse de la conducta violenta, porque es muy fácil. En estas alturas, simple y sencillamente vas en un sentido en la calle y se te mete el otro y pues si ya, si ya vas a la mitad, pues pues hacernos a un ladito, pero si ya vas a terminar, pues se haga para atrás. Si él lleva para acá, pues hacerte para atrás. El ceder es ganar también. Ceder claro. es ganar. Eh, Emiliano dice, aquí entre los puntos del dojo Kun, respetar a los demás, o sea, son puntos son cinco puntos. Cinco. Los que, los que se aprenden aquí en el dojo de Amecameca, Eh, el respeto a los demás. Ustedes pues son un grupo heterogéneo, o sea, muchas edades, niñas, eh, chicas, adolescentes, ustedes también, todos con diferentes actividades fuera de ese lugar. ¿Cómo se logra esta bonita convivencia que tienen ustedes ahí? este Buenas tardes, soy Ángel, bueno, Emiliano Hernández Bautista, eh, referente a lo del doyokun, al respeto. Yo creo que desde que entramos... Este, hay un respeto, porque, bueno, es lo que nos enseña el sensei. Creo que más allá, aparte del... Gracias. Aparte del karate, yo creo que también el respeto viene de la casa. Y desde ahí se empieza a enseñar. Y, bueno, en el dojo nos enseñan a respetar tanto chicos como grandes, eh, tanto hombres como mujeres. Eh, no hay distinciones ni de color, religión y... Sería eso. y Algo que me, me fue muy grato al, al margen de la reunión que tuviste, o de, de, de reiterativa tiene, reiterativamente tienes con los papás este diálogo. Cuando, dices, cuando alguien ingresa aquí se le da una grata bienvenida, uh -huh. porque Exacto. eso le significa que Exacto. tiene pertenencia de antemano, verdad desde uh -huh. el primer momento tiene una pertenencia al lugar. Exacto. Eh, normalmente en, en muchas escuelas hay mafias, Eh, mafias de alumnos avanzados que llega gente nueva y luego, luego los agreden y quieren practicar lo suyo en la gente pues, pues que no sabe, ¿verdad? A mí me pasó algo así sin embargo yo lo que hago es, así me enseñó mi maestro mi sensei, es eh, cuando llegan los niños por primera vez al, al dojo inclusive de otros dojos que llegan a, a llegan a la escuela, al, a la Kizuna dojo lo primero que hacemos es presentarlos a todos los alumnos y que ellos se presentan. Dicen su nombre y saludan. Oh, así es nuestro saludo. Y cada uno, cada uno, a veces somos 20, a veces somos 15, a veces somos 5, a veces somos 25 y a veces más. ¿no? Pero cada uno lo saluda. Y ese detalle le gusta mucho al alumno nuevo y le gusta mucho a los papás. porque qué? Pues porque es una aceptación con honestidad. Y por, por, te, para terminar es, es esa presentación, yo le digo a los alumnos nuevos, tus compañeros cintas negras están obligados a, a enseñarte a despejar tus dudas. Si tú no quieres preguntarme a mí y tienes confianza con uno de ellos, pregúntale. Y tiene la obligación de contestarte y de guiarte. Y entonces ellos ya se acostumbraron. Cada que estamos en clase y hay un alumno nuevo que pues, no realiza bien una técnica los muchachos luego luego se acercan y le corrigen. Claro, esto da un ambiente de confort y de seguridad a ustedes como padres, ¿verdad? este Liliana y Octavio. Y de esto quiero que sigamos conversando, de este espacio confortable de enseñanza, que el día de hoy, pues miren, llegan al Mundial de Japón, ¿Cómo lo viven ustedes como padres que nos compartan esta experiencia en el siguiente segmento? No se vayan, estamos aquí eh, en Ixtaxigüel, en el Sendero de la Luna, eh, honrando este pues pequeño tributo <risa> hacia los todos los Gracias. integrantes de esta noble escuela Kizuno Doyo a Mecameca. Regresamos. Música <risa>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 apoyando a estos jóvenes, pues orgullo de Ameca, Ameca maestro, ya mira eh, un legado de dos generaciones aquí presentes, eh, pues una trayectoria que ellos ya tienen de más de 10 años algunos otros mínimo 10 años estamos hablando de trayectoria en este deporte no cualquiera ya estamos casi hablando de atletas de alto rendimiento de constancia casi, casi. más bien hecho de alto rendimiento si sí, son de alto rendimiento porque el trabajo de dos horas diarias excepto miércoles que descansamos pero cuando son eventos así fuertes pues nos aventamos las, la, toda la semana entonces ya se convierte en un entrenamiento de alto alto rendimiento Claro, y el enfoque Emiliano, Uriel eh, nos conmueve la verdad, este todos estos esfuerzos que comenta Diana en este discurso uh -huh. eh, Sí el orgullo, ¿por qué no decirlo? o sea, no hay que tener miedo al reconocer el talento y los esfuerzos de los demás ¿no? el miedo, sentir envidia sentir furia y agredir no, y está sí, igual, la verdad, me, la vida me llevó aquí a conocerlos Eh, justo por por la presencia de una mamá que asiste que lleva a tu niño a la escuela a ah, la mamá de Diana, claro y ahora miren, ya tengo pues el honor de conocer a su esposo a Diana eh, las energías nos juntan sí, sí, claro. <ríe> y pues el pequeño tributo que hace Iztaccí, igual de verdad de corazón lo que podemos apoyar, como dice Diana apoyen estos esfuerzos los padres al margen de su actividad familiar, laboral Eh, apoyando siempre eh, en presencia y en presencia y también contribuyendo a esta armonía, se habla mucho de la espiritualidad ¿verdad? Pues, ¿qué es lo espiritual? pues estar en armonía primero contigo, con el que está a un lado eh, esta esta maravillosa eh, pues ceremonia que haces cuando llega alguien te, lo, lo recibe es una aceptación al que es diferente Y de ahí, pues, miren ya al mundial, al mundial de Japón, Emiliano, eh, ¿qué hay en tu mente eh, de saber que estás ahí? Sé que han ido otras competencias, nacionales también, internacionales, pero en ese momento de tu existencia, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Este, tengo 16 años. 16 años, ya con la mira de decir, atravieso los volcanes, los vuelo, llego a, al otro volcán que es el de Japón. ¿Qué hay en la mente de Emiliano? ¿Qué hay en la vibración en su cuerpo para decir, llego a esa competencia? Este, yo creo que hablaría no solo por mí También por mis compañeros Y bueno, por mi sensei eh, Creo que tenemos muchas emociones Encontradas, felicidad Tenemos un enfoque Estamos enfocados eh, En Japón En que haremos un buen un buen papel Y en que vamos a ir A representar a México Vamos a Dejar en el nombre de México en alto Y vamos a regresar pues No sé, yo creo que esperando traer alguna medalla, algún título, eh, alguno de mis compañeros o, no sé, traernos una buena experiencia, que claro. es lo importante. Sí, eh, estamos eh, en un país, decía Diana en su discurso, el presidente pide que apoyen a los jóvenes. Claro, está la CONADE que no apoyó a las nadadoras y trajeron medallas de la Olimpiada. Eh, aquí tenemos al sensei, a dos padres de familia, eh, a los atletas, atletas, estos atletas jóvenes del karate a su compañera, pues todos en este entusiasmo de que tienen que llegar allá, tienen que vivir la experiencia, lo que venga después ya es un eh, valor agregado, maestro. Por supuesto, claro que sí. No, Uriel ya también una gran trayectoria en el dojo de Kizuna, Mekameka, ¿qué hay en la mente de, de este atleta ya formado desde niño? Pues ahorita, y como dice mi compañero, el, el apoyo que se da de todos, desde de todos mis compañeros, de mi sensei, sobre todo que es el que nos ha estado exigiendo de echarle ganas siempre, eh, las horas de, de entrenamiento que le hemos dedicado, porque aún así algunos vayamos este a lo mejor adoloridos de entrenamientos anteriores, yo quiero seguir entrenando y así es, muchas veces que yo he estado así adolorido, Y digo, no, pero llego eh, pensando y digo, no, es que pues tengo, tengo que continuar, porque ya no estamos hablando de torneos aquí pequeños, ¿no? Como es aquí en, en, la, en la República. Ya estamos llegando hasta Japón, como dicen por ahí, la cuna del karate. Entonces, pues, ahorita probablemente está pasando el decir, ya tuve experiencias. El trabajo que he hecho, que me ha costado eh, los años que llevo tra de trayectoria, ya 11 años de trayectoria, Y decir, pues, toda mi vida me he preparado y ahorita, pues, es el momento de, de, de aplicar todo. Y esperando obtener, como me dijo, como dijo mi compañero Emiliano, un lugar dejando en alto y el, el país de, de México. Liliana es la mamá de Uriel, nuestro atleta, ya mira, tan joven y una trayectoria en el deporte, ¿por qué no decirlo? Sí. A veces decimos, ay, pues, van a la escuela de karate, está en América, no, es... Toda una actitud profesional, toda una mentalidad deportiva de atletas de alto rendimiento, sensei Gerardo. Sí. ¿Cómo lo vive la mamá de Uriel? Bueno, pues a manera personal eh, estoy muy orgullosa. Es una gran satisfacción como madre. Igual, este, pues, no nada más me siento orgullosa yo. Yo creo que los papás de los cinco competidores que salieron seleccionados, es, no es fácil este que vayan para Japón. Me eh, estamos tocando muchas puertas para que esto se lleve a cabo, el cual externo, pues, el agradecimiento que, que se nos ha dado, el que se nos va a dar de forma posterior, Eh, ¿para qué? para que estos chicos logren los sueños que tienen este esa gran satisfacción que se traigan un lugar una medalla para que cada uno dé lo mejor de sí ¿no? eh, yo estoy muy orgullosa por mi hijo sé que va a dar más de lo que puede dar gracias al sensei por esa lucha que ha dado año con año para que los cinco chicos lleguen A Japón, ¿no? No es fácil, pero estamos con la piel chinita, sí. la verdad. Sí. Y, sí. Sensei Gerardo, hablamos de atletas ya de grande, de alto rendimiento, ¿por qué no decirlo y reconocerlo? De estos jóvenes de 15, 16 años en promedio, ya con 10 años de trabajo. ¿Cómo... ¿Cómo los preparas tú psicológicamente? Porque se habla para un atleta, bueno, su nutriólogo, su psicólogo deportivo, el apoyo emocional que ellos pues lo tienen de la familia de no solo de origen, sino de la familia Kizuna, ahora ya también de la familia de Amecameca, ¿por qué no extenderlo los ciudadanos? ¿Cómo se prepara psicológica o mentalmente a estos jóvenes atletas? Pues, definitivamente hay que hacer comparaciones. Eh, yo les digo a los muchachos, vamos a entrenar, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esta estrategia, esta técnica, contra una persona de tu tamaño. Pero eh, si te enfrentas con un noruego, con un inglés, con un africano de tu edad, pero que mide 1.90, ¿qué vamos a hacer? Entonces, busca estrategias y... y Pues haz lo que tú sabes hacer, nada más Metele velocidad ¿sí? Y pues lógico es, es una Mentalizarse de que voy a estar Voy a hacer lo mejor de mí eh, Mi hijo les dice a los muchachos Porque mi hijo también es su entrenador Él les dice, miren Cuando estés aquí haciendo tu ejercicio Imagínate que estás en el mundial Que estás en, el, en el, la competencia Cuando estés allá en la competencia Imagínate que estás en el dojo Para que no tengas presión de nada Esa es, la, esa es una parte de una preparación ¿no? Sí eh, Comentaba yo con otros Jóvenes atletas de Amecameca De otra disciplina y con sus papás Por eso te hacía uh -huh, yo esta Pregunta uh -huh. porque el apoyo De los papás es muy fuerte verdad mucho. El de decirle échale ganas es o, No estamos O de los que estamos fuera de uh -huh. ellos ¿verdad? Decir que padre estamos orgullosos Tu talento no Pero el enfoque como uh -huh. dices El enfoque ya eh, de lo que ellos están pues ejerciendo uh -huh. y, y bueno, cada movimiento ya trasciende, yeah, cada 16. movimiento de su cuerpo trasciende. este Ahora sí que eh, Octavio, tus comentarios como exalumno de esta escuela, ¿cómo lo vives tú también? Tu, tu hija está ahí estudiando. Ahora, ahora que regreso y este, mi hija está en, en esta disciplina en karate, Eh, me doy cuenta de la importancia y de lo grande que ha crecido esta escuela, lo grande que es esta técnica, el karate, el karate do, y cómo no vamos a apoyar a estos jóvenes, siendo que son unos, unos grandes atletas. Eh, durante este trayecto que yo estuve con el sensei, no habíamos tenido esta oportunidad de que alguien de Amecameca nos fuera a representar en un mundial, en un evento tan importante que se va a llevar a cabo en Tokio, Japón. Eh, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia Kizuna, Celesternel Sensei, y ahorita yo me siento comprometido con él y con los jóvenes para seguirlos apoyando, apoyar este deporte mejor, que, que tengan este deporte, que tengan esa disciplina, que tengan manos vicios. Claro. Eh, de esto vamos a regresar porque es importante están en una edad decíamos de hormonal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y qué mejor que a veces el deporte contiene, pero en esta ocasión el deporte contiene y ya trasciende. De esto vamos a continuar ya para nuestras conclusiones en el siguiente segmento. Estamos aquí con la familia Quisuno Doyo Amecameca, que dirige el sensei Gerardo. Buen día. Regresamos. <música> Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. Hey, tú. Sí, sí tú. El músico o el de la banda independiente. Si sí, lo tuyo, lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora.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 La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 47 minutos. 97.3 FM La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes, XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí ya con toda la adrenalina, con toda la hormona de estos jóvenes adolescentes, que pues han, han pasado su vida, su trayectoria, han encontrado un nicho de seguridad, de confianza, no solo ellos, también sus padres en esta en este cobijo del Sensei Gerardo. Buen día, cosa que se agradece mucho Sensei porque pues estás formando no solo atletas, estás formando un perfil de jóvenes con otras inquietudes. Eh, para su propio bien, comentaba Diana, una motivación que la ha llevado a continuar en esta escuela. Así es. Bueno, hubo un tiempo en que yo, por las escuelas, se me juntó muchas situaciones personales y estaba muy mal, me sentía muy triste, entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? Llévame con el maestro que te dio clases cuando eras pequeño. Fui y de verdad que me ayudó muchísimo emocionalmente. Yo prefiero, se lo ha dicho a mi papá, prefiero estarme quejando de un golpe, prefiero estarme quejando de una patada que estar sufriendo por un embarazo, por una adicción. Le digo, prefiero estar ahí sufriendo, pero sé que le me estoy esforzando y estudiando lo mejor de mí a estar, como dicen, eh, sufriendo por otras situaciones que yo ya no voy a poder controlar. Claro, Octavio, pues eh, el orgullo de tener la madurez, que también lo da el ejercicio, ¿Lo da la disciplina deportiva, maestro, sensei Gerardo? Sí, es muy importante el instructor. Eh, desgraciadamente hay muchos instructores jóvenes, no porque sean malos, pero es es la edad donde están muy, muy motivados, con mucho ímpetu, con muchas ganas, y entonces transmiten esas ganas a veces des, desenfrenadas, ¿no? Claro, y bueno, comentábamos la familia Esquizuna Dojo de Amecameca, que dirige el sensei Gerardo buen día ha trascendido sus, sus su espacio, ha trascendido ese jardín maravilloso que tienes, mm -hmm. donde haces actividades como campamento, donde haces actividades junto con el maestro de natación José Luis Barajas, para eh, lograr el apoyo económico, los donativos, para que ellos lleguen a Tokio. Eh, aquí también la señora eh, mamá de, de Uriel, Liliana. Por ahí nos comentabas que han llegado otros patrocinadores. Recordemos que esto es importante. alguna Algunos atletas mexicanos de la Olimpiada… ¿Han buscado sus patrocinadores? porque no? A veces decimos, es que nos da miedo hablar de los apoyos económicos. Pero son necesarios. Claro. Y sobre todo en esta causa que, pues, llegar a Tokio a un mundial no es diario. Y vale la pena también eh, darle reconocimiento a la gente que está apoyando como patrocinador para que estos jóvenes lle lleguen allá, ¿no? Para que estos claro, jóvenes lleguen sí. allá. Liliana. Bueno, pues, yo le doy este mi agradecimiento a al director Jorge Luis Barajas Añate, a los padres de familia de Kizuna Doyo, por el evento que se llevó a cabo el sábado 17, un evento en el cual, pues todos nos, ahora sí que fue una familia en el que se reunieron algunos fondos, y bueno, pues se fue en ayuda para los cinco, muchachos incluyendo a mi hijo, para que esta salida se lleve a cabo. De igual manera, pues externo mi mi agradecimiento al chef Guillermo Cruz Ponce, que es el presidente del claustro gastronómico y cultural de la región de los volcanes, quien está llevando ahorita a cabo el onceavo festival de chiles en Nogada, que es el platillo ahorita regional regional de, de la zona, el cual, bueno, pues también le, les pido, pues, a asistir a lo que es un lugar muy bonito llamado Tepozotlán, en donde está, pues, pintoresco, tiene mucha cultura y, bueno, donde podemos probar este platillo muy muy rico que es chiles en hogada. Entonces, pues, muchas gracias también a las personas que están dando donativos. Esto suma para los chicos también. Eh, que finalmente como yo les mencionaba no no es fácil llegar a, a Japón pero pues con un granito de, de arena de todos, este sueño se, se va a llegar a, a su meta a cristalizar, ¿no? claro que sí y vamos a poner en alto lo que es el nombre de México claro que sí aquí trascendemos fronteras Octavio sí, aprovechando este quiero invitar al auditorio que nos escucha el próximo 8 de septiembre en punto de las 10 de la mañana vamos a tener otra kermés para recaudar fondos para los jóvenes en el Dollo que se encuentra en la calle este Ocampo número 49. Ahí está el Dollo, este que es un Dollo y va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana los invitamos que nos acompañen a consumir este platillos regionales va a ser otra kermés, como la que tuvimos ya eh, en el evento pasado, y todo lo que se recaude va a ser para los para los jóvenes que, que nos van a representar. Claro, que ya no representan, uh -huh. y, así es. sino que tienen que llegar allá. Y, Sensei, pues, eh, darte las gracias por este legado. Mira, a mí me, me, me da mucha alegría que ya sea generacional tu escuela, el papá, Mira. los hijos los padres que están uh -huh. ahí presentes día con día, eh, pues para nuestros radioescuchas también, eh, compartirles esta información, este pues este legado que silenciosamente se está ahí trabajando, pero hay que hay que darle voz. Y los datos donde podemos eh, hacer algún donativo, que tú nos indiques, uh -huh. por favor. Claro, eh, mire, les puedo dejar el número de teléfono, El, mi teléfono es 5584-7485-38. Y el número, de para si quieren hacer un donativo, es el 4027-6657-7945-0437. ¿Eh, uh -huh. ¿De qué institución? Es el Banco Azteca. Del Banco Azteca. Ajá, bueno. sí, sí, en este caso pues es para una causa sí, social, sí, sí, sí, sí, sin fines de lucro, están no, no, para... in, este totalmente invitados sí, aquí a la calle de Ocampo el 49. 40, el día 8 de septiembre, uh -huh. 10 de la mañana. 10 de la mañana pues para seguir apoyando a estos talentos deportivos. Sí, sensei. sí, y porque este es el mundial. El próximo año el Panamericano va a ser aquí en México. Y el siguiente va a ser en Brasil. Entonces, pues, hay, hay competidores que nuevos que a lo mejor se integren para ir a Brasil también. Claro que sí. Y, pues, un agradecimiento también a la gente que está apoyando con los donativos para esta causa. Pues, muchas gracias a todos los presentes aquí, de verdad, a la familia que hizo un adollo. Un abrazo a nuestros radioescuchas que también hacen posible el programa. Y pues un abrazo, nos encontramos el, el próximo martes en otro momento de Iztaccigual en el Sendero de la Luna. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Por hoy es todo.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 Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Esta sigue en el sendero de la luna. La voladora radio en franca y abierta rebeldía. Pásale marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Un blues. Un heavy. Algo progresivo. izan folk